Es, es un pequeño monte, eh, el ejército ha, ha tomado esta, esta acción de hacer en todas las guarniciones del país un monte que quede como testimonio de este pasaje por el Bicentenario del Nacimiento de la Patria, eh, nacimiento que ha sido acompañado simultáneamente con, con el nacimiento del ejército, eh, si bien se festeja el 29 de mayo, pero no cabe duda de que en los días de mayo ya había un ejército patriote creyente. Eh, con ese mismo espíritu hoy acompañamos la semana de mayo y en la ciudad de La Barría hemos tenido la, la dicha de que no solamente vamos a tener de, el monte del Bicentenario acá en el cuartel, sino que vamos a hacerlo también en, en la ciudad el día de mañana eh, en una acción compartida con el municipio y con, y con gente que hizo las donaciones De estas pequeñas especies eh, para para que este hecho no, no pase inadvertido so, son son eh, momentos en la, en la historia que los hombres pasamos pero quedan y bueno eh, cuando seamos mayores o nuestros hijos este pasarán por estos lugares y recordarán que acá hubo alguien que no dejó pasar inadvertido el tiempo El teniente, él decía un acto sencillo eh, pero muy emotivo demente Eh, sí, sí, nosotros, eh, y lo he percibido en todo el personal de la guarnición, eh, cuando planteamos eh, el tema del Bicentenario, y que es el Bicentenario del Ejército, a todos nos ha salido así un, un motor propio, algo de adentro del corazón, en, en que esto no, no puede pasar como un mayo cualquiera. Y bueno, la fecha impuesta por el Ejército era hoy, y hemos parado nuestras actividades y con nuestros mismos uniformes de trabajo. ¿Eh? algunos han dejado sus su vehículos blindados han dejado su instrucción han dejado de trabajar en el campo para juntarnos acá y bueno y, y hacer esto hacer esto en un hecho propio interno así como muchas cosas que, que bueno que es costumbre nuestra a veces de los soldados hacerlas para nosotros y en silencio Bueno, con más costumbre de radio Roría queríamos estar acompañándonos en este momento también ¿eh? yo les agradezco muchísimo que hayan estado acá realmente Eh, sabemos que siempre están con nosotros, este por lo cual no me sorprende, pero sí se los vuelvo a agradecer. Y un saludo a toda la barría que eh, siempre no me voy a cansar de decir que es una ciudad que tiene un particular eh, apego y cariño hacia hacia personal militar que, que vive acá. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bien, así estábamos conversando en forma directa con el jefe de este regimiento, con el teniente eh, coronel Juan José Dillon. La información desde la unidad móvil.